Una producción una producción escrita y dirigida, escrita y dirigida por miguel blanco el blanco Un espacio en blanco en su edición especial está ya listo. Nuestra misión, acompañaros por el mundo mágico de la radio hacia un destino único. Ese universo del misterio que aquí nos gusta. Cuando es la una y dos minutos, doce y dos minutos en las Islas Canarias, arrancamos en directo esta noche desde los estudios centrales de M80 en Castellón, con un buen montón de amigos nuestros aquí en el estudio. Los saludos y la gratitud a todos ellos que han venido a vernos y la bienvenida a todos los demás que estáis ahí vuestro detrás del receptor y que día a día nos acompañéis en esta aventura de la radio. Las gracias a nuestros compañeros en Madrid, José María Sendra y Ana Caballero y a unos cuantos compañeros que tenemos aquí, Javier Quesada, Sergio Molto y Isabel Forca, el que nos están ayudando a hacer este programa esta noche. La guerra sigue desplazando a millones de seres y los jinetes del apocalipsis siguen cabalgando por las praderas del centro de Europa. Seguiremos recordando esa guerra, aunque solamente sea eso. antes de dar paso a nuestro tema de hoy, dar las gracias. Nos vimos desbordados por las cartas y los emails interesándose por nuestro viaje. A este paso vamos a llenar Egipto este verano de gente que escucha el Espacio en Blanco y eso nos alegra y nos hace felices. Así que por vuestra culpa hay una primera salida, hemos hecho dos salidas. Una salida en agosto y hay una primera salida para el mes de julio. A partir del 15 de julio hay otro grupo que puede visitar esa tierra misteriosa si queréis. Organizado por Mena Tours, hay una página de internet donde tendréis toda la información del viaje, laisla.com barra el blanco, laisla.com barra el blanco, o un teléfono de contacto por si queréis eh, más más información, 91 prefijo de Madrid, 411 21 50, 411 21 50 nuestro teléfono esta noche, a apuntarlos, seguramente vais a necesitarlo, tenemos tres premios para sortear entre todas las llamadas, con el prefijo 964-964-723-130, 964-723-130, esta noche sorteamos tres premios especiales entre todas las llamadas que tengamos. Hay un teléfono, el habitual, en Madrid, 905 11 80 80 elegir donde queréis llamar y posiblemente eh, ganéis uno de esos premios que tenemos. Esas son nuestras primeras informaciones de nuestro tema de hoy Nos dan ahora cumplida cuenta nuestros ¿no? compañeros en Madrid Una de nuestras mayores preocupaciones es buscar pruebas Restos de esa presencia misteriosa que según parece Visitó y vivió en nuestro planeta hace miles de años Música ...parece que se encuentran grabadas en piedras... ...en construcciones, en edificios, en pirámides. Hay restos también en culturas, en pueblos, en escritos. Son los restos del pasado, las huellas de los dioses... ...las pruebas de los extraterrestres... Esta noche, nuestro objetivo es buscar, viajar a través del planeta... ...a la búsqueda de estos restos. Esta será nuestra primera intención. La segunda nos acercará a un enigma palpitante... ...el misterio de los ovnis... ...de las visitas de los seres extraterrestres en nuestros días... Mucha más información de lo que parece, de los gobiernos, los ejércitos que la poseen. Y esta noche, si nos acompañas, queremos descifrártela. Para ello, en nuestro estudio un invitado de lujo, Javier Sierra, director de la revista Más Allá, escritor e investigador. Esa será nuestra intención especial esta noche. Habrá también un momento para recordaros nuestro viaje del verano. Y además, si podemos, si nos dejáis, un tiempo para vuestras cartas y comunicaciones. Nos resta recordar nuestra dirección. Espacio en Blanco, M80 Radio, Gran Vía 32, Madrid 28013. Y en Internet, laisla.com barra blanco. Eso es todo por ahora. Nuestros compañeros en Castellón esperan para un largo y apasionante viaje al mundo de los misterios. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedes imaginar. El sumario de nuestras intenciones de esta noche Y cuando es la 1 y 7, 12 y 7 en las Islas Canarias Recordar nuestro teléfono, 964 72 31 30 Entre todas las llamadas a sortearemos tres premios especiales esta noche 964-7231-30 72 -3130. Y solo nos resta saludar a nuestro invitado, don Javier Sierra ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches Un placer que has venido Y nuestro reconocimiento decir a nuestros oyentes y Javier Sierra ha cogido el coche, ha ido de, de Madrid a Valencia... Exactamente, Estaba en Valencia son noche Iba a dormir tranquilito y de repente se ha cogido de Valencia a Castellón, que no sé cuántos kilómetros hay, cuántos kilómetros hay. Hay poco, en apenas 50 kilómetros pero ¿Sí? bueno, de noche y después de los 300 kilómetros pues aún se nota. Pues se ha venido para estar a acompañarnos esta noche en el espacio en blanco, cosa que te agradecemos un montón. Has venido a Valencia a hacer un programa con Fernando Gimeno Deloso. Sí, con Fernando y con Juan José Benítez y Julio Marvisón. De hecho, esta noche he estado cenando con Juanjo y comentando muchas cosas. Juanjo, la semana que viene, y esto es un adelanto, que es una primicia presenta la sexta parte del caballo de Troya caballo de Troya 6, Hermón lo titula como un famoso monte Hermón. Hermón. Hermón. Hermón, como un famoso monte donde se desarrolla parte de la acción y bueno, vamos a comentar supongo que, que muchas cosas relacionadas con esto, no con su investigación sobre Jesús de Nazaret sus conexiones también con los de arriba con, con los ovnis, que hay muchas muchos puntos en común entre esa figura y los ovnis uh -huh. y bueno, hay muchas cosas de las que hablar y de las que espero seguir hablando mañana con él, evidentemente eh, Insisto que es un placer, eh, Juanjo gente, será dentro de un poco de nuestro programa lo pedía muchos oyentes. Esta noche tenemos a Javier Sierra, es un placer que esté con nosotros. Se nota la categoría de persona que tienes por esas cosas que haces. Director de Más Allá, eh, escritor, eh, no hemos hablado de un libro que bueno, lo has vendido todo, yo no, La dama esa azul, La dama azul. Se ha vendido todo, ya no se encuentra, o todavía sigue habiendo por ahí. Bueno, ¿no? está la segunda edición, eh, muy probablemente salga pronto a la tercera porque bueno, el libro está teniendo mucha más aceptación de lo que yo había pensado, era mi primera incursión en la, en la novela, novela histórica. Es, eso sí, es una novela extraña, porque es una novela, yo la llamo novela de investigación. Y hay siete años de trabajo detrás recogiendo todos los pormenores de un personaje que es una monja del siglo XVII español llamada Sor María Jesús de Ágreda que tenía el extraño don de la bilocación, podía estar en dos lugares a la vez. Y a ella se le atribuye la evangelización, ahí es nada, de Nuevo México, Arizona y Texas, sin salir nunca de su convento de Soria, donde los indígenas la conocieron como la Dama Azul, ellos nunca supieron que era una monja española, ellos pensaban que era una aparición de una diosa milagrosa que les eh, anunciaba la llegada de hombres extraños a aquel lugar, ¿no? de los hombres blancos, de los españoles eh, de hecho se abrió una investigación eh, en el seno de, de la Inquisición, se interrogó a la monja en varias ocasiones eh, y se, bueno, y uno de los personajes de aquella época un tal Fray Alonso de Benavides siguió los pormenores de aquellas bilocaciones llegando a establecer que esta mujer por lo menos estuvo en 500 ocasiones eh, entre Nuevo México y Y, y soria y ahí es donde aparte un poco ese trabajo no esa novela de investigación ahora estoy con otra ¿Sí? La verdad es que eh, esta va a ser casi prácticamente las últimas apariciones en unos meses, ¿no? Porque voy a tener que encerrarme para sacar adelante otro proyecto literario y a ver qué pasa. Será interesante, seguramente lo seguiremos. Director de Más Allá, y tú has vivido en esta zona, en, en, en muy cerquita de aquí, de Castellón, ¿no? En Vinaros, sí, Virarosa? en Vinaros, sí. Eh, pues bastante tiempo, además. De hecho, todavía tengo familia en, en Vinaros viviendo y, uh -huh. bueno, fue uno de los lugares, yo empecé... A investigar este tipo de cosas muy muy joven en teruel eh, ¿En que Israel, es, sí que es donde yo nací Y a los 15 años me trasladé a vivir a Vinarós Empecé a hacer mis primeros pinitos en la radio Precisamente uh -huh. eh, aquí en esta tierra sí. Y también comencé a hacer mis primeras investigaciones Más en profundidad con el tema OVNI ¿no? eh, Entrevistando sobre todo a marineros eh, Y sobre todo a gente de los puertos de Vinarós De Benicarlo y de San Carlos de la rápida ya en la provincia de Tarragona claro, bueno. Que están justo dentro de lo que los ufólogos llamamos El Triángulo del Mediterráneo Es decir, es una zona eh, que comprendería también las Islas Baleares Y que llegaría prácticamente hasta el donde hay un, digamos una zona caliente de, de avistamientos de ovnis, es una zona donde eh, continuamente parece que, que se están viendo este tipo de objetos no uh -huh. identificados y también investigué mucho y trabajé mucho eh, con observaciones de este tipo de, de objetos en la zona del desierto de Las Palmas, muy cerca de aquí okay. de, de Castellón exactamente uh -huh. Acabas de llegar de Perú también, hay un montón de aventuras uh -huh. que seguramente nos vas a reflejar esta noche De Perú y Bolivia, sí, la verdad es que han sido 22 días eh, de trabajo por allá, hace menos de un mes que que, que regresé, todavía estoy poniendo en orden diapositivas sí. y notas de ese viaje y la verdad es que hay muchas cosas y muchas cosas relacionadas precisamente con esto que comentábamos en lo que comentabais en la introducción del programa ¿no? de las huellas de los dioses Ajá. o de las pruebas de los dioses, ahí ha habido mucho trabajo en ese sentido porque bueno, estamos en un periodo donde se adelantan o se vaticinan descubrimientos arqueológicos importantísimos, en Bolivia por ejemplo eh, están ocurriendo cosas extraordinarias en Tiahuanaco, en la zona de Tiahuanaco eh, por ejemplo, no sé si los oyentes lo tendrán en mente y si no que lo vayan a buscar a un libro rápidamente porque esa fotografía se encuentra muy fácil, muchos recordarán eh, el friso de la puerta del sol de Tiahuanaco, famosísimo donde aparece el dios Viracocha, ese dios con unas lágrimas en, en los ojos que está eh, sobre una especie de pirámide escalonada sobre un tres escalones bueno, lo que nadie se había fijado hasta ahora y esto es una cosa curiosísima es que dentro de la pirámide, en el relieve de la Puerta del Sol hay dibujada una cámara es decir, un, una especie de habitación cuadrada con una serpiente dentro A la que se accede por varias galerías que están también dibujadas en ese friso Que ha estado siglos a la vista de todo el mundo Pues bien, los arqueólogos habrán deducido que esas esa cámara Y esas galerías que van a dar a esa cámara eh, Corresponden a una pirámide que hay en Tiahuanaco enterrada Que se llama la pirámide de Acapana Y se está excavando para localizar alguna de las ocho entradas Que supuestamente hay hacia, hacia esa cámara Si se logra encontrar esa cámara y la cámara está intacta vamos a sospechar que esté intacta, vamos a esperar que esté intacta, sería la primera vez que se encuentra una cámara en una pirámide intacta en toda América, en toda América del Sur, o sea, no, no en Centroamérica, donde en México se han encontrado varias, pero sí en la zona, digamos, del cono suramericano. Y mmm, si, como se supone, Tiaguanaco es la más antigua civilización del cono suramericano, eh, estaríamos casi tocando a los mismos dioses, es decir, casi al legado propio de los dioses. Es curioso que en el friso de la Puerta del Sol, dentro de esa cámara, esté dibujada una serpiente, porque los la serpiente es el símbolo de la sabiduría en, en toda la zona del Ande, ¿no?, del, del mundo del Ande. Y es como si estuvieran diciendo que en esa cámara lo que hay encerrado es sabiduría, sí. conocimiento. Uh -huh. Los arqueólogos, especialmente Osvaldo Rivera, que es hasta hace poco ha sido el, el director del Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia, yo estuve con él conversando mucho tiempo, y él me acompañó a Tiahuanaco y me mostró algunas de estas cosas. Eh, él está convencido de que probablemente antes de que giremos el siglo... Eh, va a desenterrarse esa, esa cámara ¿no? Bueno, esto podría ser un, Uno de esos descubrimientos anunciados que, que cambiaría o revolucionaría Desde luego lo que sabemos de nuestro pasado Y está ahí a la puerta de, de la esquina ¿no? Hay mucha gente que está sintiendo que eso va a ocurrir Atentos, Javier Sierra también va a venir con nosotros verdad A ese viaje a Egipto Por lo menos una parte de él va a compartir con nosotros Iremos con él a... a... A, a Petra, Petra uh -huh. Y por su culpa vamos a ver Entre comillas por su culpa Vamos a ver ese eclipse del de, último eclipse del milenio eh, En un sitio muy especial De ello hablamos después eh, Hay muchas cosas que queremos contaros esta noche Repetimos el teléfono 964 72 31 33 Premios durante tres suscripciones Durante todo un año la revista Más Allá Para sortear entre toda la gente que nos llaméis Y el tema que esta noche queremos contaros Comienza después de esa primera introducción Que ofrecen nuestros compañeros en Madrid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 En edificios, en pirámides. Hay restos también en culturas, en pueblos, en escritos. Todo nuestro planeta está sembrado de extrañas presencias, ecos que aún se pueden escuchar si prestamos un poco de atención. Música Y eso es precisamente lo que queremos hacer esta noche. Prestar atención a las huellas, a los restos del pasado. Nos ayuda nuestro invitado. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Javier, hay demasiadas cosas eh, últimamente. ¿No crees? Demasiados indicios, demasiadas pruebas, demasiados sonidos o ecos de alerta. Eh, parece que todo se está juntando en este tiempo y unos dicen que bueno en Egipto se van a descubrir cosas, se están descubriendo tumbas súper importantes. Eh, dicen que estamos a punto de descubrir cámaras que van a dar sabiduría. contadas ahora mismo eso ocurría en Perú. En Bolivia, en Bolivia, Perdón, en Monaco. Bolivia. Uh -huh. ¿Tú crees de alguna forma que esto prueba que hemos sido visitados? Es decir, que antes ha habido civilizaciones súper tecnológicamente avanzadas, súper bueno, potentes. Lo que prueba, o por lo menos lo que parece probar, es que existió algún tipo de cultura muy avanzada, mucho antes de lo que la historia oficial en este momento admite. Es decir, eh, la mayor parte de los indicios que están que se están encontrando, por ejemplo en Egipto, o ahora en, en el Ande, en el altiplano boliviano y peruano, eh, están hablándonos de una cultura que al menos debió florecer hace 15.000 años. Eh, hace 15.000 años oficialmente se supone que no había nada es decir, había unos cuantos pueblos novadas, cazadores, pero desde luego no una civilización, y menos una civilización que ahí está un poco la clave de todo este asunto especialmente adiestrada en el control y el uso de las estrellas lo más curioso, y esos son datos que están floreciendo prácticamente a diario es que en la antigüedad existía una auténtica obsesión por fijar calendarios, es decir, por fijar eh, mecanismos que, se, que fueran capaces de controlar el tiempo de fijar las estaciones, quizá también para controlar cultivos o otro tipo de cuestiones más vinculadas a la vida cotidiana de aquellas gentes que nos precedieron, pero sí que se trataba de calendarios que estaban adscritos, por ejemplo, a movimientos de de estrellas muy concretas. Sirio es un ejemplo claro en el caso, en el caso egipcio, pero en el caso, por ejemplo, de, del altiplano, se habla mucho de estrellas como la constelación de la Cruz del Sur, es una constelación característica mm -hmm. del hemisferio sur en forma de cruz, que, visto, claro, pues, ¿no? claro, Tremendo, ¿eh? que, que solo se puede ver desde desde esa zona. ¿no? Y hay cosas curiosísimas, por ejemplo, están surgiendo ahora nuevas interpretaciones de los mitos andinos, que hasta ahora no, no tenían apenas sentido para, para los ojos de los occidentales. Por ejemplo, hay mitos que hablan de llamas o de zorros, eh, de llamas a los que les, fal les falta una pata, o zorros a los que se les pierde la cola, eh, cosas que mm, interpretadas desde un punto de vista literal no tendrían sentido, o parecerían cuentos para Para dormir a los niños, ¿no? Sin embargo, eh, se ha llegado a la conclusión, y estos son, son son datos muy recientes, de que cuando hay un cuento que narra, por ejemplo, que a una llama se le ha perdido una pata o a un zorro no se le ve la cola o la cola del zorro es negra, hay varios cuentos que hablan de esto en, en el altiplano andino, eh, se están refiriendo a constelaciones eh, que mmm, tienen el nombre de zorro, la llama, el sapo, etc., Y cuando se les pierde la pata, por ejemplo, quiere decir que la parte de la pata estelar, es decir, la parte de la, de la constelación, que supuestamente es una de las patas de la llama, está por debajo de la línea del horizonte, o que si la cola es negra de la zorra, es que la cola de la zorra estelar está también por debajo de la línea del horizonte, es decir, es invisible, ¿no? ese tipo de insinuaciones que aparecen en los cuentos aplicados a las estrellas nos remiten a fechas muy concretas las estrellas se mueven, no están fijas en, en el firmamento sino que sufren un periodo cíclico en el que se van desplazando por el firmamento es decir, si la pata de la llama celeste estaba por debajo del horizonte eso nos está indicando una fecha en concreto y esas fechas que nos están señalando esas constelaciones del mundo del Ande nos están remitiendo de nuevo a periodos entre 10.000 y 15.000 años de antigüedad es muchísimo tiempo, es, es como si estuvieran marcando todas esas civilizaciones del pasado unas fechas concretas, remotísimas como si fuera la fecha en la que y eso lo, lo dicen los propios mitos uh, egipcios también y los propios uh, mitos del altiplano eh, como si um, esa fecha fuera la fecha en la que llegaron los dioses, instructores los que les trajeron la cultura, la civilización los que les enseñaron a arar la tierra o a domesticar los animales y qué curioso que Prácticamente desde esa época de los primeros agricultores, eso es un enigma antropológico, eh, no ha variado el tipo de cultivo, es decir, se siguen plantando las mismas uh, las mismas especies vegetales, se siguen domesticando los mismos animales. Es mm. como si um, se hubieran dado una serie de normas o si hubieran incluso practicado algún tipo de alteraciones genéticas en este tipo de plantas o de animales y um, no se hubiera evolucionado apenas desde ese tiempo hasta ahora. Es uno de esos... De esas curiosidades que tiene eh, la investigación de nuestro pasado esta noche vamos a tratar de buscar algunas claves de esa posible existencia de los dioses en qué lugares crees tú que están más claros esas pruebas incluso pruebas físicas en cuanto a edificios construcciones bueno otro... hay muchos hay muchos lugares por ejemplo eh, una de las cosas que a mí me ha sorprendido de este de este último viaje a perú ha sido el sobrevolar en varias ocasiones eh, la planicie de nazca la pampa colorada de nazca no tanto por las líneas de Nazca que todo el mundo ha visto y ha fotografiado, sino porque alrededor de Nazca existen otros valles que no se visitan, no se sobrevuelan, a no ser que, que, que se haga una expedición exprofeso, que fue el caso nuestro de este viaje. Y mm, alrededor de la, de la pampa de Nazca hay otras pampas, que están también llenas de geoglifos, ¿Sí? algunos de ellos tan sorprendentes como los famosos que conocemos, como el mono, la araña, el colibrí, el cóndor, etcétera, tan sorprendentes como estos, e incluso algunos más, había en concreto uno de los que, que pude ver y que, que estuvimos sobrevolando con muchísima atención, es una especie de cruz geométrica inscrita en un círculo con varios círculos alrededor, unidos por líneas transversales, que es un casi un mandala dibujado allí en medio de la pampa y de unas dimensiones bastante considerables. Eh, había también otro tipo de figuras muy desdibujadas eh, que se veían casi de refilón, que eran como criaturas, como seres extraños, amorfos, casi como sacados de la última del último episodio de la Guerra de las Galaxias, que estaban sobre los cerros mirando, ¿no? A, al, al bueno, en este caso al curioso que estaba encima de una avioneta. Pero es muy curioso porque Eh, la Pampa es, es, es un sitio difícil Donde el ojo se acostumbra a ver en tonos ocres Y casi no se ve nada no sé que uno acabe entrenándose Cuando uno sobrevuela durante bastante tiempo la, la planicia, uno se acostumbra y empieza a distinguir cosas curiosísimas y hay más figuras de las que parece. De hecho, ahora yo estoy explorando, y no es no es una cosa, no es un test rosar, ¿no? Eh, yo estoy explorando ahora las propias diapositivas que he tomado y estoy descubriendo en esas propias diapositivas imágenes, figuras, figuras de zorros, figuras de, de seres extraños, etcétera, que no había podido ver a, a simple vista. Insisto, no en Nazca, sino en los valles que hay al lado de Nazca, ya. que es una zona inexplorada y, bueno, si María Reiche hubiera sobrevolado ese lugar, desde luego hubiera tenido para, para poder investigar un siglo más, por lo menos. Y Javier, ¿quién pudo hacer eso? ¿Qué civilización montó esos dibujos en ese sitio tan inhóspito, tan inaccesible, tan alto y, y para qué servían? Muy probablemente no fueron los Nazca. Los Nazca es la cultura que mmm, habitó esa zona y que mmm, se desarrolló durante un periodo de tiempo bastante dilatado a varios siglos, casi casi casi 10 siglos ¿no? pero muy probablemente antes que los propios nazca hubo allí otro tipo de culturas porque, y eso es muy curioso, hay figuras que están dibujadas en el suelo encima de otras figuras más antiguas es decir, se van so superponiendo como si la pampa hubiera sido continuamente usada eh, para llamar la atención de los dioses ¿no? hay una cosa que es evidente y eso choca muchísimo Eso solo se puede ver desde el aire. Y aunque sea una perogrullada y la gente ya sepa que solamente nazca se puede ver desde el aire, uno no toma conciencia hasta que se tiene que subir en un cacharro como como las avionetas que hay allá y tener que estar dando vueltas a a unos a, a 200 metros más o menos para poder verlo. Mm. Es sobrecogedor es decir cosas que no se podían ver desde ninguna desde ningún punto de vista desde el suelo ni desde los cerros cercanos mm. subiéndose uno podía ver esas figuras podía ver líneas o intuir que había líneas pero no las figuras ¿no? o las grandes figuras luego hay otro asunto está el famoso candelabro de paracas que también en este viaje eh, aproveché la ocasión fui hasta pisco para, para tomar allí una embarcación y poder ver el candelabro y el candelabro aunque muchas veces se emparenta con las líneas de nazca y en todos los libros aparece como prácticamente como si fuera una prima de los, o un primo de, los, de las líneas de Nazca no es realmente si el candelabro es algo que estaba hecho exprofeso para que fuera visto por navegantes, desde la playa desde una embarcación, se puede ver a la perfección, es decir, no hace falta remontar el vuelo para verlo. Es otra cosa completamente distinta. Incluso probablemente muy posterior hay hipótesis para todos los gustos los los hay que dicen que se trataba de una especie de indicación de los corsarios que estaban en esa zona eh, y que era una especie de mapa gigantesco de las islas que hay, de las islas Ballesta uh -huh. eh, que hay enfrente del candelabro eh, para que los piratas que llegan a esa zona supieran dónde atracar sus embarcaciones Otros dicen que era un, una especie de señal hecha por los jesuitas para llamar la atención de los barcos que tenían que llegar hasta Pisco, hasta la bahía de Pisco y de desembarcar allá no barcos que traían abituallamiento desde España o que se iban a llevar eh, materiales hacia hacia la metrópoli, ¿no? Pero no, no se sabe realmente, o sea, no hay ninguna constancia histórica Ni que fueran corsarios, ni que fueran jesuitas los que lo grabaron Pero en cualquier caso sí da la sensación de ser algo mucho más reciente Ya, yeah. Saksayamán, eh, Cusco, ¿qué hay ahí también? Que bueno, ¿sí? Saksayamán, yo he estado en dos ocasiones en Saksayamán eh, Y en esta última en esta última visita, bueno, volví a sorprenderme con las mismas cosas de siempre y con algunas más Las de siempre son, pues esas, eh, bueno, Saksayamán está dividido en tres terrazas Tres terrazas que tienen forma de rayo Eh, y que mm, la terraza inferior La que se supone que es más antigua Está construida con masas de piedra Gigantescas, mucho más grandes Algunas de ellas que las que se llegaron a manejar En el propio antiguo Egipto ¿no? Hay una en concreto que tiene unos 7 metros Aproximadamente de altura Que pesará cerca de 300 O entre 300 y 400 toneladas ¿Sí? se calcula Que no se sabe cómo demonios Pudo moverse, es una pequeña montaña Colocada allí y con Piedras enormes, gigantescas Eh, colocadas o adheridas a los a los lados sin argamasa de ningún tipo y que en las que no puedes introducir un, un folio de, de papel ¿no? No, no, no se puede de la precisión moverte esa enorme masa pétrea y encajarlas con, con, con tanta precisión milimétrica es, es una tarea de titanes, nosotros hoy día sería muy difícil que nos enfrentáramos a una empresa de esas características por lo costoso que sería algo por el estilo o sea, hacer algo por el estilo sí. y eh, Saxo Ayaman tiene también desde luego muchas otras peculiaridades por ejemplo una peculiaridad que que apareció en este en este viaje fue eh, el control que tenían del sonido en Sacsayamán eh, entre Sacsayamán y la montañita que hay enfrente hay una especie de montaña también rodeada por, por, por, por muros incas o supuestamente incas, porque sobre esto habría mucho que hablar, si fueron los incas o fueron predecesores de los incas quienes la construyeron hay una distancia aproximada de unos 230 metros Eh, pues bien, si uno se sitúa en ciertas esquinas del complejo de Sacsayamán, esquinas interiores del complejo de Sacsayamán y se coloca otra persona a esos 230 metros en la otra punta, digamos, de, de la montaña, de la montaña que hay enfrente, eh, uno susurrando puede comunicarse con ese otro lugar. O sea, hay un control de la acústica en un espacio abierto, que eso es dificilísimo, uh -huh. de tal manera que, es, que, que, que hoy en día todavía se puede utilizar para susurrar un mensaje y transmitirlo a, a la otra punta del complejo arquitectónico. ¿no? Una y 29 12 y 29 las silas no sé si no se terminado la música hacemos una mínima pausa, hay gente hay gente que está grabando nuestro programa, lo graban en un caset damos 30 segundos de pausa para que os dé tiempo de dar la vuelta y seguimos hay un montón de cosas más y que queremos juntarlos todavía esta noche y hay un teléfono te podéis llamar por si queréis participar en ese concurso que tenemos 964 72 31 30 72 31 30 con nueve964 hay tres suscripciones durante todo un año a la revista más allá esta noche con Javier Sierra Aquí desde los estudios centrales de 80 En Castellón hablando de algunas de las huellas de los dioses Las huellas que dejaron aquí esos seres Que supuestamente vivían antes De esta civilización Javier, me dices que volvamos un poquito atrás Vamos a Tiaguanaco, encontraste alguna cosa también eh, Hay más cosas, fíjate, a principios de siglo eh, Hubo un personaje que es definitivo Para comprender la historia de la arqueología boliviana Que es eh, Arthur Posnansky Se trataba de un alemán que había estado muchos años por allá Investigando las ruinas de Tiaguanaco De hecho fue el primero que llegó al lugar y... Trató de impedir que los que estaban Construyendo el ferrocarril siguieran saqueando Las piedras que tenían allá o dinamitándolas Para hacer la base de las uh -huh. de las vías ¿no? Y este señor mmm, Midiendo una cosa curiosísima Que era, eh, él, él tenía la, la sensación de que muchos de los monolitos De Tiaguanaco estaban emplazados En lugares por los que antiguamente eh, Emergía el sol no Es decir, el monolito estaba Orientado de tal manera que en la antigüedad En, en el periodo en el que se usó Tiaguanaco El sol emergía justo por el ap perpendicular digamos, donde estaban estos monolitos. Pues bien, eh, él se dio cuenta de esto y se dio cuenta de otra peculiaridad, que el Sol, en la época de Poznansky, es decir, a principios de este siglo, no amanecía justo encima del monolito, sino que amanecía ligeramente desviado, unos grados desviado Para que el Sol se desvíe en su digamos, en su periplo, en el horizonte, unos grados, eh, tienen que pasar unos cuantos miles de años. Es decir, no es un, un fenómeno azaroso, sino que eh, por un fenómeno que se conoce como la oblicuidad de la eclíptica, que es eh, tiene que ver mucho con la inclinación de la Tierra y sus órbitas alrededor del Sol, eh, el Sol no amanece mm, durante mucho tiempo por el mismo sitio, sino que se va desplazando poco a poco. Uh -huh. pues bien Posnansky calculó la diferencia que había entre el lugar por donde emergía el Sol sobre los monolitos y el lugar donde emergía el Sol en 1915 aproximadamente. Y luego calculó cuánto espacio de tiempo había entre un punto y otro. Y llegó a la conclusión de que eh, los constructores de Tiagonaco fijaron aquellos monolitos... Eh, hace 15.000 años. Es decir, era otra prueba más que mm, avalaba la a, digamos, la antigüedad de aquel de aquel recinto. Evidentemente en la época de posnaski estamos hablando de principios de siglo, repito, eh, no existían muchos aparatos técnicos como los que podemos tener en la actualidad, ni ordenadores ni teodolitos tan perfectos eh, ni siquiera otras técnicas que se utilizan en la arqueología o que comenzaron a utilizarse en la arqueología a partir de 1946 47, como el carbono 14 por ejemplo, y mucho después la termoluminiscencia para datar ...piezas, por ejemplo, de cerámica, ¿no? Uh -huh. Pues bien, el, las autoridades arqueológicas bolivianas... ...permitieron, en el año 1997, hace cuatro días... Uh -huh. ...a un arqueólogo cubano que se llama Oscar Corbison... ...yo tuve la ocasión de, de también de charlar mucho tiempo con él... Eh, ...que revisar a los estudios de Porzansky... ...a ver si a, se había equivocado o, o estaba en lo cierto... ...y si estaba en lo cierto, bueno, pues ver en qué medida se había equivocado la arqueología convencional. La verdad es que el planteamiento era bastante curioso, ¿no? Corbison rehizo todos los análisis que hizo en su momento Posnanski y llegó a una conclusión muy curiosa. Tras meter todos los datos en un ordenador y volver a fijar los puntos de salida del sol antiguamente y en la actualidad, llegó a la conclusión de que Posnanski se equivocó pero se equivocó de una manera muy peculiar. En vez de 15.000 años, que era la datación que había dado Posnansky, la datación que dan los modernos ordenadores es de unos 9.500 años de antigüedad. El problema sigue siendo exactamente el mismo. Hace 9.500 años, eh, teóricamente no eh, existía ninguna civilización, de vamos, de ningún tipo, en, y mucho menos de esas características ciclópeas, ¿no? como el caso de Tiahuanaco en, en América del Sur, no existía, sencillamente para la arqueología convencional no no es posible, ¿no? Esto ha hecho que en este momento, cuando Corbison hizo público sus análisis, que los ha hecho públicos hace dos meses prácticamente, se haya encendido una polémica devastadora en Bolivia, entre los eh, arqueólogos que permitieron que se hiciera a esa revisión entre los arqueólogos que no comparten en absoluto esa hipótesis porque les obliga a reescribir todos sus libros de historia y entre una nueva raza, vamos a decir así de arqueólogos, una nueva generación de arqueólogos que piensan que bueno que habrá que seguir excavando fíjate cómo será el tema que los arqueólogos ortodoxos en Tiaguanaco, dicen que se ha excavado solamente un 1.2% de la superficie total de Tiaguanaco que Tiaguanaco tenía una superficie total de unas 600 hectáreas que era un centro eh, tan importante como la antigua Roma como poco, es decir, en, en cantidad de habitantes en distribución, en templos etcétera y Solamente conocemos ese 1.2% Y ese 1.2% ya nos está remitiendo a 9.500 años de antigüedad La conclusión es desde luego sorprendente es Quiere decir que los dioses estuvieron aquí mucho antes de lo que nos pensábamos Pegamos un salto rápidamente, nos vamos a Egipto Tú en Egipto también has encontrado, son descubrimientos tuyos personales Algunas piedrecitas que tenían cosas que ver con... Con, ...con las estrellas... ...sí, hay muchas cosas... en ...quizás sea uno de los países más claros... ...uno puede encontrar eh, huellas de ese... ...de ese paso de los dioses por el planeta... ...bueno, es... Eh, ...de entrada de Egipto es un país con una riqueza arqueológica... ...que no la tienen otros países... O sea, ...probablemente en ese sentido... ...bueno, probablemente, y si no, probablemente es una... Es, ...es una excepción, es un caso único... ...y hay tanto do, tanta documentación... ...no solamente sobre la vida religiosa... ...de los antiguos egipcios, sino también sobre su vida cotidiana... ...que el, el panorama que tenemos de, de esa cultura es más comple más completo que el que podamos tener de, de, de otras civilizaciones del pasado. Pero en el caso de Egipto además hay una cuestión muy importante. Los antiguos egipcios, ellos mismos decían que no fue Menes el faraón primero de la primera dinastía, el faraón Escorpión el que inició la cultura egipcia hacia aproximadamente el 3500 antes de Cristo. Los propios egipcios dicen que mucho antes que Menes existió otra digamos estirpe de seres semidivinos, entre humanos y divinos que ellos llaman los compañeros de Horus los Sem Suhor, que gobernaron Egipto durante 11.000 años y que antes de esos 11.000 años de gobierno de estos Sem Suhor hubo otro periodo de 20.000 años donde gobernaron los propios dioses. Esto nos remite a a, unos, a unas épocas históricas que se nos pierden por completo en cuanto a nuestras nociones de, del origen de la civilización obviamente, pero el admitir que hubo antes de Menes Del faraón escorpión Una cultura dilatada sea 11.000 años o sea menos, pero una cultura dilatada, explicaría las grandes incógnitas que nos plantea Egipto por ejemplo, Egipto es una cultura que desde el momento cero de su aparición en la historia, posee un sistema de escritura absolutamente desarrollado, complejo con, con todas las características de una de una lengua bien estructurada que es eh, el heroífico es decir, la lengua sagrada por excelencia la que aparecía en los templos, eso no ocurre en ninguna civilización de la antigüedad, es decir todas las civilizaciones incluyendo la nuestra eh, cuando se trata de hablar del lenguaje ese lenguaje experimenta una evolución progresiva incorporaciones matizaciones etcétera y hasta que esa cultura desaparece pero es una evolución progresiva también las artes sufren o se aparecen súbitamente desarrolladas en los primeros momentos de la cultura egipcia eh, se tiene una capacidad constructiva y técnica alucinantemente superior a lo que después eh, va a ser el resto de la cultura egipcia. Los que construyeron las pirámides manejan una cantidad de técnicas constructivas y de precisión arquitectónica que no manejarán después el resto de las dinastías faraónicas. ¿Por qué? Es un misterio de, de, de como, primera magnitud. Es como, Javier, si hubieran venido aquí y hubieran traído todo eso, ¿verdad? Alguien de fuera. ¿De sí, es, que es, como, pasa, es como si hubiera sido implantada o diseñada. Y el tema del diseño... Es un, el tema del diseño de las civilizaciones es algo a mí particularmente que, que me tiene muy en jaque ¿no? mira una de las experiencias más bonitas que yo tuve en este vuelvo otra vez a américa pero tiene que ver con egipto ¿no? una de las experiencias más bonitas que tuve en este en este viaje y que, que voy a seguir trabajando fue también en bolivia en la paz en la paz tuve ocasión de entrevistarme con, con un señor que es un ingeniero informático eh, que ha desarrollado un programa de ordenador muy complejo eh, que mmm, produce traducciones simultáneas a diversos idiomas, es decir, eh, tú puedes traducir del español al inglés en, o del inglés al checo del checo al polaco, del polaco al ruso del ruso al español, como tú quieras es un sistema de traducción que ha sido puesto en práctica por ejemplo en conversaciones eh, en convenciones del canal de Panamá en alguna sesión de Naciones Unidas pero que no ha querido eh, este señor boliviano que lo ha desarrollado eh, comercializarlo porque entiende que las grandes compañías multinacionales eh, de informática no le pagan lo que lo que se merece. Uh -huh. ¿Qué interés tiene ese tema para nosotros? Pues uno muy básico. El sistema de traducción simultáneo, que se llama Atamiri, es el nombre que le ha dado este este personaje, eh, está basado en un principio curiosísimo. Se traduce el ordenador del español a la Aymara, que es la lengua de los antiguos pobladores del altiplano boliviano. Y de la Aymara traduce al inglés, o al ruso, o a lo que sea. O del ruso se traduce al Aymara, y de la Aymara se traduce al español. Es un sistema de traducción automático, instantáneo. Yo estuve haciendo muchas pruebas en el ordenador, de tal manera que, por ejemplo, no sé, tú... Eh, Puedes eh, utilizar palabras que en español significan lo mismo Es decir, hay, hay palabras que, que, que utilizamos en nuestro idioma Que tienen varios significados Y puedes hacer una frase de esas características Que el ordenador te va a traducir inteligentemente Es como como si, si supiera perfectamente lo que lo que está traduciendo Sin incurrir en los errores que tienen los procesadores habituales de traducción Y este señor llega a la conclusión de que eso funciona tan bien Traduciendo la Aymara y de la Aymara a otros idiomas Por una razón, porque la Aymara que es una lengua que tiene unos entre 4 y 8 mil años de antigüedad, es una lengua que fue diseñada. O sea, es, es la conclusión en la que ha llegado este señor. Es una lengua pensada para ser convertida en algoritmos eh, matemáticos. Claro, el hablar de una lengua de diseño... Eh, es, que es un asunto que interesó al propio Humberto Eco, que en uno de sus uh -huh. libros menciona todo este, toda esta investigación, es algo que se escapa por completo de nuestra de nuestra comprensión, porque sería como decir que alguien implantó una lengua absolutamente artificial que se ha conservado hasta nuestros días y que sirve para hacer este tipo de, de cosas. Como si alguien hubiera pensado hace 8.000 años en que un día podría ser utilizado para ser traducido, ¿no? o para utilizarse como herramienta de traducción. Los aymaras tienen muchísimos más misterios, y uno de ellos nos lleva directamente a Egipto, que es las conversaciones, construcciones los barcos que ellos construyen de Totora en el lago Titicaca. Las barcas de Totora que se construyen en el lago Titicaca, en Bolivia, eh, son idénticas en su forma y en sus capacidades de navegación a las que se construían con juncos a la ribera del Nilo. Eh, ¿Cómo dos pueblos tan separados entre sí construían barcas de la misma forma? No se sabe, realmente no se sabe. Parece que los dioses estuvieron en nuestro planeta y parece que estamos muy cercanos, quizá a lo mejor en este año, de descubrir ese montón de pruebas. 964-7231-30 en nuestro teléfono esta noche por si quieres participar en ese pequeño concurso que tenemos. Tres inscripciones durante todo un año en la revista Más Allá y hay mucho más que queremos contaros, lo hacemos después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros en Madrid. Es el misterio más grande de nuestro siglo Parece que estuvieron en el pasado Prometieron volver Y según todos los indicios Han vuelto Están aquí Y posiblemente muy cerca de ti Y desde la Tierra, nuestro afán es descubrir su origen, contactar con ellos, encontrar la prueba que certifique su presencia. Restos, casos, indicios, hay muchos. Descubramos algunos de ellos con la ayuda de nuestro invitado. descubriendo algunos de esos restos de sus de esos dioses eh, estuvieron y prometieron volver tú crees que están aquí ya que han vuelto que están entre nosotros probablemente no se fueron nunca porque de hecho hay constancia de la aparición de objetos eh, extraños en los cielos de todas las culturas y de todas las épocas en todos los rincones del mundo ¿no? esa es una de, de luego de las de las cosas que nos conectan con la más remota antigüedad pero que siguen bueno siguen ocurriendo hoy de hecho mi llegada a perú a principios de, de, del mes de abril eh, coincidió también con uno de los momentos álgidos de una oleada de observaciones de objetos no identificados muchas de esas observaciones de ovnis eh, que se han venido denunciando en Perú en estas últimas semanas eh, son simplemente luces filmadas a lo lejos que no tenían ningún tipo de interés para Digamos para alguien ya resabiado en, en perseguir ovnis Es decir, el hecho de que alguien te diga Que ha visto una luz lejana En mm. un punto encima de una montaña Ya no dice nada Buscamos otro tipo de evidencias algo más sólido, más contundente Y qué curioso se produjo en ¿Sí? ese viaje Una cosa curiosísima Que además publico las fotografías La semana que viene en la revista Más allá se, se van a publicar esas fotografías Para mí es una de las cosas más raras Que yo he visto en mi vida ¿no? En medio de la oleada de, de OVNI sobre Perú en concreto el día 8 de marzo el 8 de marzo ocurren varias cosas sobre Perú un objeto no identificado de aspecto anaranjado luminiscente muy muy fuerte sobrevuela la ciudad de Cusco rumbo a un pueblecito que está a unos 20 kilómetros que se llama Chinchero Esto ocurre más o menos sobre las 7 de la tarde del 8 de marzo. Eh, hay varios testigos que observan esa luz, como ellas las describen como una especie de punta de flecha que eh, suelta chispas por detrás, como fuegos artificiales, eh, y el asunto no, no, no trasciende más. Queda como anécdota. Pero en la mañana del 9 de marzo, al día siguiente, en Chinchero, en este pueblecito, en la cima de un cerro, eh, lejos de Ciccara, caminos y de, de cualquier otro tipo de, de vía digamos de comunicación aquello era simplemente tierra agrícola y tierra de, de vamos a de, de ganado en uh -huh. llamas y así y de vicuñas eh, se descubre un agujero en el suelo que tiene unos 5 metros de diámetro entre 5 y 6 metros de diámetro aproximadamente y unos 6 metros de profundidad de donde desaparecen 500 toneladas de tierra 500 casi 500 toneladas de tierra desaparece la tierra no está en ningún sitio está el agujero perfecto el agujero es un círculo perfecto de hecho desde los cerros vecinos se ve que, que es como si alguien hubiera metido un, un no sé, un, un, una pala gigante en forma redonda y se hubiera llevado un cacho de, de tierra de 500 toneladas nada menos y nadie sabe dónde fue aparecer ese ese material yo llegué a, al agujero de Chinchero mmm, menos de un mes después el agujero todavía presentaba los bordes perfectamente dibujados a pesar de que había llovido el fondo del agujero estaba más repleto de tierra porque mmm, con las lluvias había habido algún desprendimiento de tierra y había caído dentro pero tomamos algunas muestras que se han analizado hay otras que se están analizando en este en este momento no hay muestras de radioactividad o muestras de isotopos radioactivos que sean digamos, reveladoras al respecto, pero sigue siendo un enigma de primera magnitud que hubieran desaparecido esas 500 toneladas de tierra. No es la primera vez que sucede. En Chile, por ejemplo, en, la, en los años 70, hubo un caso parecido eh, al norte de Chile, donde también desapareció una gran cantidad de tierra después de la observación de un objeto no identificado. Y en otros lugares... Eh, han desaparecido pequeñas cantidades de tierra en lugares donde han tomado donde han aterrizado ovnis, objetos no identificados pero este es un caso excepcional en el sentido de que nunca habían desaparecido tanta cantidad de tierra y nunca había quedado un agujero tan perfecto en el terreno un agujero tremendo ya te digo yeah. cuando veas las fotografías yo creo que te vas a quedar tan sorprendido sí. como como cuando yo las vi ¿no? cuando cuando yo lo vies empezaremos a la revista a de este mm. punto para, para verlo cuatro cinco preguntas rápido porque el tiempo se nos va eh, pruebas genéticas están haciendo los extraterrestres o seres de otros mundos pruebas genéticas con terrestres? Uh -huh. visitantes de dormitorio eh, niños de las estrellas se están uniendo con nosotros de nuevo los hoy yo, yo tengo la, la impresión de que bueno esto es un tema que se ha puesto muy de moda el asunto de las manipulaciones genéticas de las sí. intervenciones genéticas pero yo creo que no es un tema reciente que hay hay indicativos de que mucho de esto sucedió en la antigüedad de hecho y aunque sea un poco herético decirlo no pero pero de hecho la misma historia del pueblo elegido eh, que se narra en el antiguo testamento donde se coge a un segmento de población se la tiene aislada durante 40 años precedida por una columna de nubes durante el día o una columna de fuego durante la noche y a la sensación de experimento genético en muchos sentidos. En, en México los aztecas tuvieron también un éxodo muy parecido, sino idéntico, donde también se les aisló de otros pueblos de alrededor. Es decir es como si ese experimento de aislamiento de pueblos se hubiera um, desarrollado en varios lugares. En Egipto, por ejemplo, se pueden ver en lugares como el templo de Luxor escenas curiosísimas. Las veremos este verano con nuestro. Indudablemente, por ahí. Eh, además no son escenas que se muestran a los turistas habitualmente. Mm. Están en algunos lugares, pero no se muestran, ¿no? Donde aparece, por ejemplo, el dios Amón eh, sujetando las manos de una reina, la reina Mutemulla, de la que descendió el faraón Tutmosis IV, de donde descendió toda la dinastía Marniana que son eh, pues Akenaton y todos estos faraones extraños Con los cráneos alargados Que aparecen en las representaciones con los cráneos alargados uh -huh. El hecho de que un dios Amón Esté sujetando las manos de Mutemulla En una situación, en una sala Que es la sala del nacimiento Como se la llama allí en Luxor Da a indicar de que toda esa estirpe Procede de un cruce con los dioses Curiosamente hay un detalle Y es que eh, los antiguos egipcios pintaban a Amón de color azul Y es muy probable que el mito de la sangre azul de los reyes descendiera de ahí. Y pintaban Amón de color azul por una razón, pintaban de azul los egipcios a aquellos dioses que venían del cielo, a los que tenían que ver con la bóveda celeste. Curioso. Dos preguntas más o tres eh, Quinta columna eh, Juanjo Benítez uh -huh. incluso decía que eso Algunos seres extraterrestres Están eh, metidos dentro de nuestra sociedad Con cuerpos como los nuestros eh, Utilizando nuestras personalidades terrestres E influyendo sobre la sociedad Algunos, Entonces, incluso, es que una... algunos incluso tienen programas de radio Sí, no sé <risa> <risa> ¿Tú crees una quinta columna? A ver, eh, um, metida aquí, en este planeta Yo, yo creo Yo creo, no te lo puedo demostrar Pero pero a medida que pasa el tiempo estoy más convencido de ello Vale, ¿qué vieron los, eh, los astronautas en la Luna? Es una pregunta que nos han hecho un montón de oyentes para que te hiciéramos a ti a ti Cuando llegaron la primera Armstrong y Colin, ¿qué pasó en la Luna? Eh, vieron luces extrañas en el borde del cráter Eso es lo que lo que, lo que sabemos que sabemos que se vio De hecho, cuando cuando uno de los astronautas estuvo por aquí eh, recientemente ¿Te lo entrevistaste? ¿Estuviste de, sí, con Adelín, él? Sí, sí. Y, ¿Y qué dijo? Qué no te... Que jamás ha contado lo que vio en la Luna Es decir, cuando... Cuando le preguntamos específicamente por el asunto, es decir, le abordamos sobre... ¿Usted vio efectivamente objetos no identificados en la superficie del Mar de la Tranquilidad, donde alunizó el Apolo 11 en julio del 69? Eh, Aldrin se limitó a contestar, jamás he contado lo que vi en la Luna. O pues sea, que vio algo. Esa fue su respuesta. Bien. así de Así de críptica. No hemos de olvidar de que todos aquellos astronautas del proyecto Apolo eran militares. Tenían un voto eh, de obediencia militar y que probablemente les persiga hasta nuestros días, evidentemente. Yeah. Eh, prueba que certifique la presencia de estos seres. Para ti, que te has currado ya hayas pateado un montón ese planeta nuestro, ¿qué es lo que has encontrado en cualquier parte del mundo que te diga esto? Prueba, indefectiblemente, que han estado aquí. Si tantos miles de testigos se presentaran para acusar a cualquier persona de un crimen o de un robo o lo que fuera, no había duda, esa persona acababa en la silla eléctrica en, en Estados Unidos o en cadena perpetua en cualquier otro país. Es decir, la abundancia testimonial es impresionante y no me refiero ya solamente a casos de pilotos, etcétera o militares, sino que eh, y aquí quiero reivindicarlo, ¿no? Gente sencilla, gente de campo, gente normal y corriente eh, ha visto también estos objetos eh, muy de cerca y han visto los efectos que causan eh, la desecación de plantas la desaparición de tierra como comentábamos hace unos minutos los efectos electromagnéticos sobre vehículos sobre instalaciones eléctricas el fundido de torres de alta tensión todo ese tipo de cosas son elementos que yo me he ido encontrando y otros muchos investigadores han ido encontrando en estos años de investigación y que demuestran que el fenómeno ovni no es una alucinación es algo físico, real que está ahí y que ejerce acciones sobre nuestro entorno y que probablemente las ejerza todavía mucho más sobre nuestra conciencia. Ningún testigo ovni cercano que ha tenido uno de estos objetos cerca ha seguido siendo el mismo, ha cambiado su perspectiva sobre la realidad y sobre el mundo y sus creencias. Es lógico, es una experiencia devastadora en ese sentido y enriquecedora desde luego en muchos otros aspectos. Javier, y estos dioses, sí, sí, insisto, prometieron volver, hay mucha gente que siente que dentro de muy poco va a haber una prueba definitiva, quizá algunas profecías dicen que, que, que sea, quizá en este año, en el 99, antes del 2000, que pruebe, o que por lo menos nadie pueda negar, ningún gobierno puede decir no, es mentira, no están aquí, eh, todos son engaños, patrañas. ¿Crees que puede estar cerca de ese momento, descubrirse la gran biblioteca debajo de la pata de la Sienge que nos diga que ahí estaba la Atlántida, o en Tiaguanaco, en Perú, o que de repente una gran nave espacial extraterrestre llegue en medio aquí de, del Mediterráneo, nos deja todos apabullados y digamos... Es cierto están ahí Bueno, la esperanza, y... la esperanza está... Yo no sé si eso se va a dar así, de esta manera, con un descubrimiento brutal que cambie nuestra perspectiva, o si por el contrario va a ser un cambio progresivo de conciencia, ya no solamente en la opinión pública, que yo creo que la opinión pública o el, la gente de la calle, todos nosotros estamos más preparados para esa noticia que, que casi la comunidad científica, pero es la comunidad científica la que está cambiando su perspectiva. No tienes más que mirar las noticias de prensa. Hace 10 años se sostenía que no existían planetas eh, alrededor de otros soles. Ahora ya se dice que hay planetas alrededor de otros soles y que puede haber planetas tipo Tierra alrededor de otros soles. Y ahora la NASA eh, está preparando proyectos precisamente para la búsqueda específica de otras tierras alrededor de otros soles para enfocar allí sus antenas SETI o sus otros proyectos para tratar de contactar con extraterrestres. Es un cambio de mentalidad en la ciencia. Obviamente es un paso. Porque eh, yo sigo teniendo la impresión de que um, si las orejas del SETI, por llamar de alguna manera, o las antenas que buscan señales extraterrestres, eh, no solamente escucharán fuera, sino que también escucharán dentro, dentro de nuestro planeta, eh, no me refiero en el interior del planeta, sino aquí en el, en el planeta Tierra, probablemente encontrarían muchas más cosas, muchas más de estos restos de visitas, eh, tanto en el pasado como en la actualidad. Tenemos que terminar Gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros Sobre todo por este esfuerzo de haberte pegado esa paliza Viniendo desde Madrid, desde Valencia Después hasta aquí, hasta Castellón Es un placer como siempre estar contigo Vamos a estar juntos en Egipto, a partir del día El día 8 vamos a Petra, uh -huh. vamos a ir por culpa tuya Entre comillas, insisto, de culpa tuya Ese eclipse total de en el mar Muerto posiblemente, y si no, el desierto de Guadirum Que va a ser algo genial de verlo, ¿verdad? Y además era el día de mi cumpleaños o sea, Que hay ¿Sí? que celebrarlo por todo lo grande Eso no lo yo, <risa> será precioso estar ahí Con otro montón de gente como el Carvallal, seguro Con Nacho Ares, con otro montón de gente bonita Hay sorpresas de gente que viene de Sudamérica que no vamos a decir todavía Pero que como vengan se nos va a caer la baba a todos Estando ahí en Egipto Y este próximo mes en la revista Más Allá ¿Sacáis un fragmento del último libro de...? Un adelanto, sí, una, un avance exclusivo del, del último Caballo de Troya De Caballo de Troya 6 que, que estará muy prontito en las librerías Es decir, sí. para los más impacientes Ahí van a tener para ¿Dentro de para una semana o así? Exactamente, la semana que viene es ¿Quiere decir que la gente que va a ganar hoy ese concurso por tener...? Eh... Sí, señor Pues, pues insisto, gracias. Gracias sobre todo por el trabajo que haces, por ser como eres, por haber estado con nosotros, por ser... Permitirme que sea tu amigo y que podamos compartir un, ese montón de cosas que tenemos por ahí. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Gracias, Javier. Hasta pronto. inmensa cantidad de gente damos las gracias a todas las personas que nos han llamado aquí en Castellón y en Madrid elegimos tres ganadores José Fernández Carrasco de Chiclana eh, Cádiz eso es Cádiz ¿no? sí Cádiz para tiene nos ha durante todo el año la revista Más Allá José Juan Pérez García de Santa Cruz de Tenerife y además una tercera eh, ¿qué me has dicho? espera que lo buscamos por aquí quién me me has dicho? Lo dices tú misma, habla. Mercedes Martín ¿De, de Madrid. Gracias. Mercedes Martín de Madrid. Esas han sido las tres suscripciones que durante todo un año llegarán a vuestra casita. Las gracias a nuestros compañeros aquí en Castellón. Gracias por el trabajo, Javier Quesada, Sergio multo Isabel Forcadell. Gracias a todos, al director y a toda ese montón de gente que nos ha hecho la estancia bonita aquí. A nuestros compañeros en Madrid también las gracias. Y si queréis más Espacio en Blanco será el lunes a partir de las 12 en Canarias, laguna una del resto de España, no os perdáis, tenemos casas encantadas, tenemos un montón de historias para hablaros de Egipto, cosas que vamos a ver este verano, tenemos noticias únicas sobre Omnis y mucho más será aquí en M80 Radio en el Espacio en Blanco, ya hasta las 2, la una las Islas Canarias os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y después la repetición de Goma Espuma, no lo perdáis, nos vemos, cuidaros.